Chicos, bienvenidos a Flash de Noticias. Este es un relámpago de información para iluminar la noche de estos días. Boludo, muy poético, chabón. ¿Eso lo pensaste vos o lo sacaste de algún lado? Lo flashé cuando venía para acá, como que esa es la preproducción, ¿entendés? Como calibras la mente un toque antes, entonces... <risa> Cuando te dan aire, estás como reconectado. <coughs> ¡Tal cual, boludo! Es como los futbolistas antes de empezar el partido. que hacen esos piques cortitos? ¡Qué cortitos en el lugar! que flash esos piques cortitos! chavo. ¿Te lo pusiste a pensar? ¡Es como un colibrí futbolista, man! ¡El colibrí futbolista, boludo! ¡Qué buen nombre para una sección! Imagínate esto, boludo. Bocha de futbolistas hablando de su vínculo con los colibríes, boludo. Cuando armemos la productora lo podemos presentar como una idea al canal Encuentro. Uy, la productora, no me olvidé cómo la colgamos con la productora, boludo. Estaba buena la idea. Pasa que son muchas cosas y como, no sé, como que la creatividad no la podés mantener siempre ahí. Tal cual, boludo. Bueno, cambiando el ángulo de la información en Flash de Noticias. Es tiempo de analizar un poco como lo que está pasando, así todo medio vertiginoso. no Vamos con tu editorial, que la de hoy se titula Puede ser, pero no es tan así. Sí. Puede ser, pero no es tan así. Como que de repente, no sé, cambia todo, había una presidenta, ahora hay otro, hay muchos actos, como que el nuevo presidente, no sé, medio que quiere hacer todo de nuevo porque no le gusta lo de antes y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué onda las cosas, loco? ¿Qué onda las cosas? Como que a mí los decretos no me caben, pero parece que la onda tiene que ser más charlada. Como que puede ser que hay cosas que no están bien, pero tampoco todo tan así, tampoco que yo tenga la verdad, no me cabe ni un poco, pero yo no me la creo ni a palos. Pero bueno, tampoco da para que estemos tan divididos, loco. Chabón, se me ocurrió una buenísima. Cuando vos decís tan divididos, podemos poner un tema de divididos. Mirá, decílo de nuevo. A ver, ahí va. Pero bueno, tampoco da para que estemos tan divididos. <risa> ¡Hacemos radio, bueno, chabón! ¡Tajo, no, Tazco, taco tajo Jorge! <risa> ¡Boludo, qué temazo no. este! Chabón, fue muy Lalo, mire eso, como Bobby Flowers, man. ¿Cómo sabió? abrió? Re que se un portal cósmico, chabón. Mira, mira cómo se abrió. Uh! Ahora entiendo eso de la magia de la radio, loco. Bueno... Seguimos, entonces, en Flash de Noticias, ¿eh? Uh, pará. Como que la red volviste a lo de antes, chabón. Como que volvemos a lo careta, pero bien. Bueno, tenemos un amigo que la red juega mirando películas y series. Y le dijimos, Lucas, reda para que te hagas una columna. ¿Y vos qué contestaste, Lucas? Alto pie, le diste. Muy grosso. Eh, no sé. Me hablan a mí. Eh, no, eh, cualquiera. Perdón, perdón. Eh, ¿Cómo era? Ay. En realidad, sí, o sea, me gusta el cine, pero me gusta bastante, desde chico, va, tan chico no, como que tipo 15 empecé, no sé, a los 15 era chico. Eras más bien adolescente, me parece. Uh, que no, eh, perdón, perdón, flashé. como que sentí que me hablabas, pero no escuché, escuché más atrás. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Eh, como que me falta un toque de aire acá, ¿no? Acá, eh, bueno, hoy... <risa> Preparé unas frases de cine argentino que se hicieron reconocidas. Todas no, puse algunas. ¿Eh, ¿Dónde estaba? Eh, ay, eh, sí, para ver si... Sí. Una es... Eh, la puta, que vale la pena estar vivo. <risa> Muy buena. Bien, Una bien, frase. Bien. Qué buena! ¡Qué montero! ¡Qué buena, ¿no? <risa> Otra que traje es... ¿sabes lo que tenía para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Uh, empanadas! Luquitas, para la próxima, como que tenemos que buscar canjes, boludo. Acá está la panadería de la quina. Si vos nos avisás, onda tres meses antes, como que vamos a decir algo de empanadas y nosotros buscamos un sponsor. Sí, bueno, dale, igual no sé, ¿sigo o, o yo, ya está? Bueno, Lucas con la columna de cine, ¿qué? No, boludo, tu hermano está en cualquiera, boludo. Me hace un gesto, no entiendo nada, man. Encima no puedo parar de pensar en las empanadas. Ah, el móvil. Flash de noticias. Tiempo del móvil. Siempre en el lugar de los hechos está Pili. ¿Qué onda, Pili? Hola. ¿Qué onda, chicos? ¿Se escucha? Re bien, Pili. Re bien. ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? Sí, re bien. ¿Ustedes por ahí? Re bien. Súper, Pili. Re bien. Pasando la joya. ¿Vos qué onda? ¿Pasando la joya? Sí, bien. Joya. Va, qué sé yo, medio colgada, como que me cuesta un toque arrancar, ¿viste? Tenía bocha de proyectos este año y no pude hacer todo lo que quería, Es boludo. el calor, Pili, es el calor y bueno, tampoco hay que volverse tan loco como que puede ser, pero también no es tan así, tampoco. Bueno, era Pili desde el móvil contando lo que pasa en el lugar de los hechos, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda qué, chabón? Como que estábamos hablando re bien con Pili, una reconexión así, re fluida, y vos cortaste el mambo, chabón. Ya, nah, estás re paranoico, man. Fue súper natural el Uy, corte. Uy, boludo, te tengo que contar algo. Me re gusta Pili, mal, mal. Como que me re gusta, me gusta Bocha, la amo, chabón. La estoy flasheando de colores, boludo. Como que la re quiero ayudar en sus proyectos. Uy, boludo, alto mambo. Decir lo que sentís, boludo. Si se lo decís con el corazón, va a estar bien, man. Es como ese tema de Marley Brother man, your love Tal cual, chabón Eso es lo que siento Brother man, your love Bueno Con <risa> este <risa> Con este <risa> <velarra> <risa> De los hechos más importantes del día Nos despedimos Hasta la próxima emisión de Flash de Noticias Estas campanitas me vuelven loco, boludo. Uh, boludo mira cómo suenan. Como que me pongo ahí, con el parlante lo pongo en el piso, boludo, para que el sublow te dé como en la panza. Parecen llaves, boludo. ¡Son llaves, boludo! ¡Son llaves, boludo! ¡Son llaves,